Bueno, yo creo que es una decisión que llevábamos muchos años esperando y, por tanto, no puedo sino mostrar pues mi alegría y mi esperanza por el nuevo tiempo que se abre. no Yo creo que eso es fundamental. Todos pensamos en que se pasa una página triste, negra, de nuestra historia y abrimos un nuevo tiempo para la convivencia y, y sobre todo, un nuevo tiempo en el que seamos capaces de apartar los rencores y, y convivir. no Al mismo tiempo, pues, a mí me vienen a... A la cabeza y quizá también al corazón muchísimas personas que se han quedado en el camino muchas víctimas ¿no? a todos nos hubiera gustado que esto terminara antes y hubiéramos evitado pues, pues mucho sufrimiento y muchas muertes inútiles ¿no? en todo caso hay que recordar a las víctimas hay que tenerlas presentes y hay que construir un relato que desde la convivencia y apartando los rencores pues impida que este tipo de cosas vuelvan a suceder nunca jamás entre nosotros